Cuentos de hadas españoles. Robin Hood. Hace mucho tiempo en Nottingham, Inglaterra, había un rey llamado Ricardo. El rey Ricardo era un rey sabio y generoso. La ciudad de Nottingham amaba a su rey. El reino era rico y próspero. Pero un día, cuando el rey Ricardo viajaba a otra ciudad, su barco se perdió en el mar. Pasaron días, meses, y no había noticias del rey ni de su barco. La ciudad lloraba a su amado rey. En ausencia del rey Ricardo, su hermano menor, el rey Juan, ascendió al trono. Pero el rey Juan no era como su hermano mayor. Aumentó los impuestos y quitaba dinero a los pobres. La ciudad se empobrecía cada vez más a medida que pasaban los días. Nottingham había perdido la esperanza... Pero como suele decirse, ante una injusticia nace un héroe. Esta es la historia de ese hombre, Robin Hood. Robin Hood era un joven que vivía en el bosque de Sherwood, cerca de Nottingham. Tenía un grupo de amigos llamados Los Hombres Alegres. Tras ver las injusticias cometidas por el rey Juan, Robin decidió ayudar a su pueblo. Detenía los carruajes reales para robarle al rey. Después, sus hombres y él mismo devolvían lo robado al pueblo pobre. Cada vez que un carruaje real pasaba por el bosque, Robin y los hombres alegres surgían de la nada. ¡Ay! Espero que Robin Hood se haya quedado hoy profundamente dormido. Espero que no me oiga atravesando este bosque. ¡Shh! ¡Tony! ¿Por qué haces tanto ruido, hombre? más despacio ¡Ay! ¡Pero señor! ¿Cómo le pido a los caballos que cabalguen más despacio? Robin Hood puede oír el sonido de los pasos Caminamos sobre tierra, señor. No podemos ser silenciosos ¡Ay, ¡Silencio! Pero el ministro tenía razón Robin y sus hombres alegres lo oían todo. Y de repente ¡Oh no! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡No soy un ladrón! ¡Tú sí! Este dinero es de los pobres, no es tuyo! ¡Ve y díselo a tu rey! ¡La gente de Sherwood no está sola! ¡Vamos! ¡Venga, muévete! Gracias a Robin Cruz, Jasmine! Le debemos la vida? ¿Robin Hood? ¿Sheriff? ¿Quieres mantener tu trabajo o no? Ha vuelto a hacerlo. Nos hemos quedado sin oro y sin dinero. Ese bobo lo ha vuelto a hacer. Quiero que lo arrestes ahora mismo. Lo, lo hemos intentado, Alteza. Muchas veces. Pero desaparecen sin más. ¿Entonces estás diciendo que no puedes hacerlo? ¡No, lo haré! ¡Arrestaré a Robin Hood! ¡Es mi enemigo! ¡Dame otra oportunidad, majestad! ¡Haz lo que tengas que hacer! ¡Me da lo mismo! ¡Quiero que lo arrestes! El sheriff estaba furioso Decidió ponerle una trampa a Robin El sheriff sabía que solo había una manera De que el mismísimo Robin Hood viniera a palacio la solución era Lady Marian Lady Marian era la sobrina del rey Ricardo era una mujer fuerte y hermosa Robin vio una vez a Lady Marian cuando cruzaba el bosque de Sherwood en su carruaje Robin atacó el carruaje pensando que transportaba tesoros del rey pero en cuanto vio a Lady Marian no podía creerlo tiró la espada Y se arrodilló ante tal belleza Soy... yo... soy... ¿Quién eres tú? También fue amor a primera vista para Lady Marian Soy Marian ¿Tú eres Robin Hood? Me declaro culpable Robin, ¿te has enterado? El sheriff está organizando un torneo de tiro con arco El ganador de ese torneo se casará con Lady Marian ¡Ja, ja, ja! ¡Qué estúpido es el sheriff! Está claro que es una trampa Todo el mundo sabe que Robin Hood es el mejor arquero No vamos a ir, ¿verdad, Robin? Pero Robin no escuchaba a Tak ¿Has dicho Lady Marian Little John? ¿Dices que el mejor arquero se casará con la hermosa Lady Marian? ¡No, Robin! ¡Te arrestarán si vas al castillo! ¡Pero cómo me reconocerán! ¡Me pondré un disfraz! ¡Oh, vamos! ¡Espera un momento! ¡No permitiré que vayas solo! ¡Me disfrazaré del duque de Chatney para acercarme al rey Juan! Como habían decidido, llegaron a las puertas del castillo... Nadie los reconoció, excepto... ¡Ah! ¡Tú eres Robin Hood! Pero, pero, ¿qué dices, señor? Un momento, ¿no es el ayudante del rey Juan? Diga, ¿cómo se llama? Ah, sí, Cerrado. Ríete todo lo que quieras. Haré que os arresten ahora mismo. ¡Guardias! ¡Guardias! Pero cerrado fue introducido inmediatamente en un barril de cerveza. Ahora ya no es cerrado. Ha ascendido a ser encerrado. Lo has pillado, Robin. Encerrado. Shh. Silencio, John. Vámonos. ¡Oh, no. Esperad. Guardias. Enseguida le tocó a Robin disparar su arco. Lanzó tres flechas, una tras otra. Y la gente se quedó asombrada. Las tres flechas habían dado en el blanco La gente aclamaba a ese arquero brillante Robin se quitó la capucha y empezó a buscar a Lady Marian Pero en ese instante... ¡Arrestadlo! ¡Es Robin Hood! ¡Por fin te he atrapado! Pero Robin no estaba asustado Conocía muy bien a sus hombres alegres No tan rápido, sheriff ¡Libera a Robin o despídete de tu querido rey, Juan! ¡Oh, no! ¡Libéralos! ¡Libéralos, Sheriff! ¡No quiero morir! Los soldados liberaron inmediatamente a Robin. Robin y Little John se dirigieron hacia la puerta. Cuando estaban saliendo, Robin vio a Lady Marian. ¡Marian! ¡Vendré a buscarte! ¡Espérame! ¡Siempre, Robin! ¡Siempre! Ya en el bosque, los hombres alegres y Robin empezaron a planear cómo liberar a Lady Marian Justo entonces, un niño del pueblo llegó corriendo junto a Robin ¡A oh, Robin! ¡Han arrestado a mi padre! ¿Qué? ¡Venga! ¡Vamos! Robin y sus hombres alegres cabalgaron hasta el pueblo Y vieron a los hombres luchando contra los soldados Es una orden del rey, ha triplicado los impuestos, si no podéis pagar tendré que arrestaros Agradecédselo a Robin Hood, ha enfadado al rey y ahora tenéis que pagarlo vosotros Robin Hood es un buen hombre, se preocupa por nosotros y no como el rey egoísta, es un hombre noble ¿Cómo te atreves? ¡Arrestadlo! No, espera, me buscáis a mí, dejad en paz a esta gente ¡No, Robin! ¡No queremos que vayas! ¡Huye! ¡No! ¡Dejadles que me arresten! Robin, ¿qué estás haciendo? Quizá robé por una buena causa, pero aún así es robar. No quiero que los niños de este pueblo sigan mis pasos. ¡Debéis permanecer todos unidos y luchar! ¡Es la única manera! Esto es una despedida. ¡Nos veremos pronto! El pueblo estaba triste por el arresto de su héroe Pero los hombres alegres no iban a abandonar a su líder Siguieron el carruaje ocultándose en las montañas Para que no los vieran los soldados ¡Oh, oh, oh, oh, oh! ¡El poderoso Robin Hood! ¡El protector de los pobres! ¡El proveedor! ¡Tonterías! ¡Eres un ladrón! ¡Un bobo! ¡Un bandido! ¿Y vos qué sois, Majestad? ¡Le robáis a los pobres! ¿A dónde va el dinero de los impuestos? ¿Qué hacéis desde palacio con ese dinero? Sentado en ese trono, no podéis seguir robando el dinero de los pobres. Yo no soy un ladrón. El dinero que me llevo es de mi gente. Les devuelvo lo que me pertenece. Esperaremos al regreso de Nuestra Majestad el Rey Ricardo. Él sabrá qué hacer con vos. ¡Silencio! ¡Llevadlo a las mazmorras! La ciudad de Nottingham corría ahora verdadero peligro. Su salvador estaba encerrado. Pero ¿permitirían los hombres alegres que venciese al rey Juan? ¡Tac! ¿Qué estás haciendo? ¡Shh! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Corred! ¡Poneos a salvo! Robin, sal rápido! El castillo está ardiendo. ¿Por qué quieres ayudarme? Poco me gusta el rey Juan. Me equivoqué con él. ¡Vamos! Robin no se fiaba del sheriff, pero tenía que escapar del castillo. Siguió al sheriff a la torre. ¿Ahora qué? ¡Ahora he ganado! <risa> ¿A dónde irás ahora, Robin? El agua es muy profunda y hay arqueros por todas partes. Sabía que no podía fiarme de ti, sheriff. ¡Adiós! <risa> ¡Qué estúpido! Nunca podrá sobrevivir a esto Pero Robin Hood sobrevivió Nadó por los canales Y salió del río en el bosque oh. Ay. Espero que mis hombres estén bien Pero de vuelta al castillo Pasó algo inesperado El rey Ricardo había regresado a su reino en cuanto se apagó el fuego, el pueblo de Nottingham se reunió en el castillo para quejarse del rey Juan y del sheriff. Me disculpo ante mi pueblo. Esto no se puede tolerar. Me has decepcionado, Juan. Rey Juan, Serrado y Sheriff, quedáis arrestados inmediatamente. ¡No! ¡No, majestad! ¡Por favor! ¡Oh, silencio! ¡O acabarás otra vez como tu nombre, encerrado! Ordeno liberar a los hombres alegres y retirar los cargos contra Robin Hood. Es más, un hombre valiente como él debería ser recompensado. ¡Traedlo al castillo lleno de honores! ¡Sí, Robin Hood! ¡Sí, Robin Hood! ¡Gracias! ¡Sí! El rey Ricardo se dio cuenta enseguida Que Lady Marian estaba enamorada de Robin Hood y que quería casarse con él al rey Ricardo le gustaba Robin Hood estaba feliz por casar a su sobrina con un hombre noble Nottingham se alegró porque su héroe fue respetado y recompensado Robin Hood vivió con Lady Marian en el bosque de Sherwood fueron felices con su vida sencilla bailaban y cantaban canciones con los habitantes de Nottingham Robin Hood y los hombres alegres no volvieron a robar